tuvieron el coraje de acompañarnos solitariamente para iniciar ese proceso que en la Argentina está marcando sin duda un rumbo creo que hay muchas cosas para recordar de Néstor Kirchner tuve la suerte y él tuvo la generosidad hacia mí de haber tenido la posibilidad de tener muchos encuentros personales con él muchos encuentros en donde yo era nada más que un legislador por aquel momento y luego un intendente en los cuales nos brindaba un rato largo. Nunca menos de una hora, hora y media, te juntabas con Kirchner. Y Kirchner te enamoraba de su proyecto, pero además te transmitía la convicción y el optimismo con el que trabajaba para la Argentina. Como dice Jaureche, nada se puede hacer con la tristeza. Y Kirchner era un tipo optimista. Un tipo optimista en el peor momento de su vida, que fue la derrota que tuvimos en el 2009. En ese momento en el que había que luchar contra el campo, en el que nos cerraban las puertas, en el que nos rodeaban las casas, en el que no podíamos andar por la calle, Néstor Kirchner seguía siendo un tipo optimista. Nos seguía obligando y enamorando de una lucha que estaba dando en ese momento y en la cual nos quería sumar a todos nosotros. Y la verdad que tengo la suerte de haber podido hablar hasta una semana antes con Kirchner y lo guardo en lo mejor de mis afectos, por su generosidad personal y lo guardo por la generosidad que Kirchner tuvo por La Barriga. La Barriga ha sido una ciudad que va a tener que agradecerle eternamente a Néstor Kirchner haber posado su mirada sobre esta ciudad. Porque las transformaciones que Kirchner hizo en esta ciudad las vamos a ver con el tiempo, las vamos a ver con los años, las van a ver nuestros hijos, aunque parezca mentira que hoy estemos hablando de esas cosas. Porque Kirchner contribuyó a conformar esta nueva La Barriga esta nueva la que como buena parte del país Verdad. Tuvo y recuperó la dignidad del trabajo para todos sus trabajadores. Porque esta era una ciudad devastada por el hambre y la desocupación allá por el año 2001-2002. Porque también esta ciudad se benefició con la recuperación de la seguridad social para miles de jubilados que habían quedado fuera de ese mundo. Porque esta ciudad también se recuperó y se benefició con las obras públicas de Néstor Kirchner que van a marcar seguramente rumbo para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Como se dijo recién bien nosotros somos parte de un espacio político que gracias a Kirchner podemos abrazar las banderas que ponen por encima del mercado el Estado y que ponen por encima de la economía a los hombres. Y creo que estas son lecciones centrales y más allá de las diferencias que nosotros podamos tener sobre instrumentos, sobre hombres o sobre cuestiones hasta personales. Y son las cosas que no va a dejar nuestro Kirchner para el futuro. Creo que tal vez el hecho más importante que haya para adelante es eso que vivimos nosotros en el 2005 que en 2009 nos pegó una cachetada que nos volvió para adentro pero ya en el 2005 había muchos jóvenes que se preguntaban quién era Kirchner que acompañaron un proceso de transformación política y que se sumaron a ese proceso son los que hoy tal vez tengan 35, tengan, estén más cerca de los 40 pero es muy importante que a pesar de las diferencias Kirchner y después de su muerte haya generado lo que ha generado en el sindicalismo, en las movilizaciones populares de los jóvenes, en el volver a la política, en el confiar en los políticos, en haberle devuelto dignidad a la acción de los políticos. ¿Quién era fue un porque él creía en la transformación. Él no vino para dejar las cosas como estaban. Y esta creo que es la gran lección que tenemos todos nosotros que asumir si militamos en política, si alguna vez queremos hacer algo. Aquellos que llegan simplemente para dejar las cosas como están, o para estar cómodos en el lugar donde están, seguramente no le van a rendir un justo homenaje a quien fue para mí el mejor presidente de los argentinos de la historia. Muchas gracias.